Hablar todos los lunes a las 10 de la noche.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 Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, como cada lunes, hoy 26 de octubre de 2009, aquí en la, en la micrófono de, de la 93.4, Radio Alternativa de Écija. Hoy, cada, como cada lunes, está con nosotros Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida en Écija. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Está también David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está a los controles José Manuel Reyes, que además es secretario local del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hola, buenas noches. Y está también con nosotros Manuel, Manolo, que, bueno, que es con, conocido ecologista en Exija, ¿no? Por el, Hola, buenas noches. Conocimientos sí. eh, Soy últimamente el que más caña está dando en lo de ecología y tengo la sensación de que soy como el último moicano. <risa> el último moicano, ¿no? <risa> moicano verde, ¿no? Moicano <risa> verde. Bueno, pues bienvenido también a Manolo. Gracias. Eh, si os parece, estamos a 26 de, de octubre, ¿no? falta eh, poquito más de un mes para el 29 de noviembre, cuando hay convocado una gran... Eh, manifestación por parte de Izquierda Unida para, eh, en Sevilla para presionar al gobierno, para hacer eh, que la clase trabajadora eh, sea un factor de fuerza a la hora de condicionar las políticas eh, económicas y sociales del gobierno y exigir un, un giro hacia la izquierda este gobierno que en el argot futbolístico pues ama, hace la bicicleta y amaga por la izquierda pero se va por la el derecha vale, hacer ¿eh? eh. quiebro por Amaga con el cuerpo por la izquierda, pero te hace regate por, por la derecha, ¿no? Y al final, pues, está aprobando presupuestos generales del Estado con Convergencia de Unión, con el PNV, con fuerzas tradicionales de, y de la derecha nacionalista. Y que, bueno, pues, eh, recientemente ha salido una encuesta también de Población Activa, ¿no? Y que el paro ha bajado levemente ¿no? por primera vez en dos años pues, pero los datos siguen siendo malos porque se ha reducido la población activa o sea que hay eh, eh, aumentar el número de personas que consideran imposible ahora mismo trabajar y que no se clasifican como población activa y sí, que han dejado de ir a pedir el cartón del paro a, a claro. la oficina del INE eso uh -huh. es lo que no se contabiliza como gente parada claro Y que y que bueno, pues la, la situación en España pues sigue siendo complicada, ¿no? a pesar de la eh, del optimismo del gobierno, puesto que la bueno, el tejido industrial pues no es no es fuerte y la y el sector servicio pues pues decae eh, una vez que pasa las estaciones veraniegas, ¿no? Sí, hombre, los datos son tremendamente a pesar de que se le se quiera pintar de que los datos del paro, eh, el titular de algunos periódicos, que, bueno, eh, apoyan a, al gobierno en este caso de que, bueno, el paro ha bajado y demás, claro, eh, estamos viendo de que se habla del trimestre, ¿no?, de desempleo, ¿no?, de que ha caído en 14.000 personas, pero, bueno, teniendo en cuenta el número de personas que hay paradas y cómo ha crecido en los últimos, en los últimos dos años la verdad es que no es un dato muy benévolo ¿no? para, para el mercado laboral ¿no? y sobre todo porque no hay un, un optimismo a la vista, no, no hay una, una situación que haga pensar que esto va a mejorar ¿no? y que se sigue deteriorando el mercado de trabajo no cuando bueno ya hay países de la Unión Europea que parece que están eh, tocando en este caso eh, techo en el sentido de ...del desempleo que se están recuperando... ...y en España pues no parece que, que esos datos... ...como en algunos países de la Unión Europea... ...pues se estén en este caso igualando ¿no? al resto de esos países... ...y bueno, estamos viendo también... ...que aparte de, de los datos que hay además y ...hay una, un gran debate ideológico en este caso... ...por parte de, de la derecha ¿no? de este país... ...apoyada por, en este caso, por la patronal... ...de que, bueno, estos datos eh, que se dan que se están dando en España y demás... ...que la única forma de contrarrestar que se siga aumentando el, el número de personas desempleadas... ...es porque hace falta una, una regulación del mercado de trabajo, ¿no? En este caso se está hablando de una mayor flexibilidad laboral... ...eso llevamos ya tiempo hablando, creo que se están aprovechando ahora... Eh, tanto la patronal como en este caso el Partido Popular y demás ¿no? y otros partidos que apoyan este tipo de, de tesis ¿no? de que bueno el mercado laboral español pues, necesita una reforma, eh, una reforma habría que estudiar qué tipo de reforma es cierto que hay que, que a lo mejor necesita una reforma pero no la reforma que se plantea desde la oligarquía empresarial en Creo este que caso poner los consejos de administración de todas las empresas que haya más trabajadores representados o sea que se que lo mismo que que Eh, ellos gestionan, las sociedades gestionan directamente sin contar con los trabajadores pues la reforma laboral que en este país hace falta es que se democraticen las empresas y que todos los trabajadores tengan participación en los consejos de administración y que puedan tomar decisiones que, que sean beneficiosas para los trabajadores no que siempre los consejos de administración están formados por los capitalistas por la gente que tiene dinero y no van a permitir nunca que cualquier política que se haga para los trabajadores en una empresa que sea de eso, siempre va a ser negativa para ellos. Entonces, la única reforma que cabe en este país ahora mismo, que la reforma laboral que cabe, no eh, abarata despidos ni tonterías de ese tipo, que eso lo que va a llevar a una confrontación directa entre trabajadores y empresarios se acaba la paz social entonces lo que, lo que la única que cabe en realidad en periodo de crisis la única es permitir la democratización que no ha llegado ha llegado la democratización a los ayuntamientos a la sociedad todos somos muy democráticos en la hermandad de San Juan se celebran elecciones pero el problema es que las empresas no tienen ningún representante de los trabajadores que sea realmente representante de los trabajadores no Un familiar directo que está trabajando en el Consejo de Administración, sino personas votadas. Familia o, una, o, persona o, de o personas con personas muy, muy, muy y pagadas, mm. muy pagadas. Sino que tendrían que ser personas votadas por los trabajadores, lo mismo que se vota a los comités de empresa, pero obligatoriamente. Tú tienes una sociedad anónima y tú tienes que tener en el Consejo de Administración una representación de trabajadores con responsabilidad. Lo mismo que lo tienen los otros, pero con democracia, que si se si deciden algo, si se decide algo en, en una empresa que no sea todo beneficio. Sino, oye, si hay un reparto, pues se coge se reparte beneficio, no que siempre va todo el dinero para el capital y al final si cierran todo el mundo a la calle. No, aparte lo hemos visto, en no hay responsabilidad ninguna económica que no había, o sea, habido años atrás de buena sintonía económica y el único que gana son los pocos. de beneficio y sin embargo no se ha invertido en la clase trabajadora me refiero eh, bueno en, en eh, prepararse en, por, por en una crisis en, tener ¿cómo? las cosas preparadas No, en actualizar los convenios y demás o sea que bueno no, ahora, ahora mismo la, la sensación laboral pero, perdón la, eh, un, un detallito nada más la sensación laboral que yo tengo es que la patronal eh, sin, sin haberme metido en la oreja sino una sensación que, que, que tengo es que ya ha dado órdenes de que no se cumpla ningún convenio. Porque es que a mí me da la impresión de que, hombre, que le digan a un trabajo que me llega a mí, que, oiga, hombre, si tú quieres se te paga la liquidación, pero que sepas que aquí ya no vas a venir más. Eso no se lo puede decir un trabajador porque en realidad te dice, no, no me la pague porque así tengo por lo menos la posibilidad de que mañana me llame otra vez. Pero es que está re renunciando a un derecho económico que esa jugada, esa jugada no se puede permitir, vamos, puede permitir ya los convenios se han negociado a la baja un montón de años se han negociado a la baja hombre que las empresas están muy mal que no sé qué que hay que permitir el desarrollo se ha permitido el beneficio a, a saco de las empresas y sin embargo los trabajadores lo único que han tenido ha sido el empleo ahora los hecha y la lo mejor alguno que ha sido un poquito más hábil ha trabajado por cuenta mucho tiene ahora mismo algo ahorrado pero la mayoría la mayoría van al día Eh, es muy complejo este tema porque claro tú hablas de mmm, que existan trabajadores en el consejo de administración eso se supone que son en empresas grandes pero existen muchas empresas pequeñas sin olvidar que existe una economía sumergida sí, bueno, ese, bueno ese, ese tema no se puede, entonces, puede ser, sería, habría también que, que, bueno, que la economía sumergida se... ahora está reflotando por eso porque también hay pequeñas empresas que están bueno se están viendo muy afectadas por esta situación Y también por una presión, ¿no? Porque yo una pequeña, mediana empresa, una empresa de 20, 30 trabajadores, la verdad que no, la, no veo una, una empresa muy familiar, ¿no? Y demás, ¿no? En el sentido de que no, no tenga vínculos familiares la clase de trabajadores, pero digamos que una empresa de 20 o 30 trabajadores, pues en este caso el pequeño empresario que, que bueno, digamos que en este caso... ...pues invierte a su riesgo no ventura... ...pues se está viendo muy mermado también por las dificultades que hay... ...y aparte también porque se está viendo afectado... ...en el sentido de que hay una presión también de que... Eh, ...no se están viendo resarcidos por bonificaciones sociales y demás por intentar subsistir, ¿no? En este caso, ¿no? Son pequeñas empresas que yo las no, califico... Las pequeñas empresas son trabajadores. Ah, ¿sí? oh, hombre, son sí, trabajadores empresarios, ¿no? Pero, sí, bueno. pero sí, pero, real, pero no tiene realmente lo, lo que no es el hilo de la pregunta... La, lo que los los grandes, lo, lo grandes, lo grandes lo es fundamental es la nacionalización de los sectores estructurales de la economía, hombre, empezando por la banca y por las grandes empresas, que son las que realmente generan beneficios, ¿no? Mm. No, y sobre de, todo, por ejemplo, ahora… El beneficio que va a manos privadas cuando eso… Sobre eh, todo, ahora, ahora que se está hablando de que se quiere potenciar otro modelo económico, que es el, en este caso, se plantea un modelo de energía renovable y demás, ¿no? basado un poco la economía, eh, en ese segmento, en ese campo de las energías, pues la verdad que ese sector quien ahora mismo lo domina o monopoliza prácticamente ese campo, son las grandes multinacionales. En este caso, por ejemplo, Ibedrola, Endesa, ¿no? Mm. Y, bueno, hemos visto que, por ejemplo, parece ser que va a haber una línea nueva de ayuda. en este caso una línea de fondo fail, fail. pero va a ir lanzada en esa línea de la, una apuesta por la... Energía renovable. La energía, que parece sí. que se prevé una creación de empleo de 200.000, pero bueno, yo creo que 200.000 empleos, una coyuntura de unos seis meses, igual que el último Sí, es como el, el plan E, en estos datos eh. mismos que hemos dicho del paro, pues la coyuntura de leve, eh, de pequeña mejoría, se deben a factores estacionales, no, no se deben a factores estructurales, sino a factores estacionales como el verano o el plan E, como ha dicho David, no que el plan E, al final, como dijimos en su día, era pan para hoy y hambre para mañana. ¿eh? Porque... Eh, Eh, suponía una inversión de dinero público, pero eh, bueno, para, para crear obras y para, eh, infraestructura, para, para, para hacer infraestructuras. Eh, pero sin una planificación económica, no suponía un cambio de modelo, sino meter dinero para que contratar, contratar otras empresas eh, para que... Sí, bueno, era prácticamente. Sí, y por Porque un bien. periodo de tiempo, no tantas obras pero no supone un cambio estructural en la economía. Yo quería llamar la atención un poquito… Que un factor ¿no? coyuntural, en ¿no? que mientras la patronal nos está diciendo que es abaratar el despido, eh, hombre, yo quiero ver la propuesta que han hecho en hacer el, el fijo que el fijo que ya no es fijo, ¿no? Que se puede despedir libremente, ¿no? No, eh, a, no a... venden la moto de que con eso se aumentarían las contrataciones, puesto que los empresarios no tendrían el miedo al despido, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sería más bien al revés, ¿no? Muchísimos empresarios aprovecharían, despedirían a prácticamente toda su plantilla, puesto que al ser fijo de una antigüedad, pues tiene unos derechos a cobrar en caso de cierre. Sí, bueno, eso tiene carácter si ahora retroactivo. Pero contra si con contrata a nueva gente, no siempre tiene carácter retroactivo, puesto que hay gente todavía en algunas empresas que tienen, 45 eh, que tienen todavía y más de 45 días, hay di diferencia, ¿no? Y entonces no, no te pilla. El que lleve, por ejemplo, 10 años de fijo, pues le pilla ya leyes antiguas. Sí. Y con esas leyes, pues, si ellos lo que quieren ahora mismo es aparatar despido, es decir, ponerlo libre, eh, les compensaría más despedir a ese trabajador, pillarse un nuevo trabajador que cobre menos y que en cualquier momento no puede echar y no tiene ningún tipo de compromiso. ¿no? Evidentemente, una pérdida de unos derechos adquiridos que yo creo que el Gobierno parece ser que no está en esa línea. Eh, hay una, una En este caso, hay una, un debate en ese sentido... Los sindicatos están por la otra línea, porque, bueno, que el despido no se abarate más de lo que se ha abaratado, que hay que decirlo, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ya abarataron el despido en su día. De 45 días pasó a 33, creo que ahora bueno, hay algunos contratos que están en 20 días por año de servicio, es decir, 20 días de salario por año de servicio. Total, que, bueno, la situación, mmm, en este sentido, de lo que se plantea por parte de la patronal, pues de que españa pues tiene un mercado laboral muy regulado pues yo creo que desde mi punto de vista no va a cambiar nada si se va en esa línea de que bueno pues eh, se, va, se vaya a, ser, a realizar más contrataciones porque el, el mercado pues te, sea más flexible es decir, el problema no es el problema es de producción porque mientras no haya una producción mientras no haya una demanda no Pues no se van a hacer más contrataciones, independientemente, porque ahora mismo que empresario o qué empresa eh, se plantea contratar a, a personal cuando no hay demanda de trabajo. o sea Hay pocas ventas, no sé. Eh, no hay la venta, las ventas tanto en el sector. Pues de servicios. hecho, nos hablan mucho de flexibilidad laboral, que hay que aumentarla aquí en España, pero somos uno de los países donde la flexibilidad laboral en toda Europa es más alta. ¿no? Aquí estamos viendo cómo los despidos prácticamente son libres. Y la, verdaderamente lo que es el morro de la patronal para poder seguir despidiendo y contratando gente no, quizás, en condiciones más baratas. ¿no? Pero no, quizás te puedes confundir un poco. En España sí hay una cierta regulación del mercado de trabajo. Porque bueno, en el resto de países, no sé qué países, no, pero en muchos países eh, bueno, donde han gobernado eh, se han hecho políticas totalmente eh, conservadoras y políticas de liberación de, del mercado, de, de regulación del mercado… La verdad es que se ha perdido muchos derechos, ¿no? De eso ya se planteaba hace mucho tiempo, hace muchos meses, que fue un debate aquí en la tertulia sobre la jornada esta que querían imponer de 65 horas para regular algunos trabajos que estaban un poco fuera de, de ese límite, ¿no? de bueno, Hay gente que, que trabaja 65 horas a la semana, a lo mejor médicos y pero le querían dar una cobertura legal a ese tipo de a ese tipo de... Y convertir ¿verdad? algo que es esporádico, que se suele dar en algunas circunstancias muy excepcionales, convertirla en una ley. Claro, bueno, que tuviera, digamos, una regulación. Rango legal? No, no. una normativa. Oye, por cierto, un inciso, lo... ya que hemos hablado de la patronal, ¿no? el presidente de la COE, ¿no? Pues, uh, tiene una buena lía, ¿no? Parece eh, que el gobierno va a tener que salvarlo. Díaz Ferrán, ¿no? Pues lleva cinco meses a deuda, cinco meses a los trabajadores, Eh, que están exigiendo su sueldo en Air Comet eh, y es una compañía presidida por el presidente de la COE, eh, no, y Aparte, eh. tiene otras otra inversiones. Eh, está pidiendo el, el abaratamiento de los despidos y la flexibilización de, del mercado laboral. ¿No, ¿Eh? no hay no, además no hay interesado en eso? y además tiene bastante empresa que le bueno, que está pasando por mala por mala por mala racha ¿no evidentemente como todas las empresas pero bueno eh, un presidente de una patrona no se puede permitir no pagarle a sus trabajadores porque entonces un por ejemplo está claro eh, es lo que yo decía al principio hombre yo creo que, que, que ya ha dicho una no, pues empresa no puede pasar una empresa puede pasar por mala por eh, mala una mala situación como hay muchas empresas ahora mm. Y, bueno, y a lo mejor, pues, un mes o dos meses, pues, mira, oye, pues, este mes no ha habido liquidez o, Pero, bueno, lo que no se puede plantear como algo ya rutinario de que, bueno, las nóminas de los trabajadores no se paguen. No se y como se lleven cinco meses, que hay empresas que en España, bueno, y aquí en Necia la hay, ¿no? Que se la deuda cuatro o cinco meses a, a sus trabajadores y de mano. Y, bueno, hay conflicto, ¿no? Aquí tuvimos hace poco, ¿no?, una, una empresa que que estaba realizando obras del. De, del fail y había trabajadores que todavía no habían cobrado. Cuando ese dinero ya sabía, ese dinero del FEL se iba adelante. Sí, además de una de las obras más grandes, como es la del hospital, ¿no? Y, y todos que sabemos que ha ¿no? habido trabajadores que se han tirado un mes sin mm. trabajar, sin cobrar en el mes de. de agosto, que no lo cobraron hasta prácticamente finales de septiembre. Pero es que vergonzosamente todavía la unión temporal de empresas que ha sido el Carpio y Ecilín. Eh, sigue sin pagar a los trabajadores el mes de septiembre y el mes de octubre estamos ya terminándolo y están viendo los trabajadores que no lo van a cobrar, ¿no? a pesar de que la empresa ha recepcionado ya una gran parte de, del dinero de, de la obra ¿no? y, y que las obras están en marcha, vamos a decir que están trabajando por ahora pues como si fuese de gratis. ¿no? Bueno, eh, el tema de las obras normalmente pues, se va certificando y se va... Otra cosa es que bueno, las obras que son sustentadas o que están subvencionadas en parte por la Administración, pues los problemas que tiene la Administración Pública también es una cadena. Claro. Es una cadena. Eh, bueno, si os parece cambiamos un poco, bueno, va relacionado también con, con la temática, ¿no? Y sí, bueno, eh, a a... no planteado nuevamente el tema este, ya que hemos empezado hablando de de un poco los datos del paro y demás, ¿no? Que la manifestación que hay el 29 de noviembre en Sevilla, que es una manifestación que convoca a Izquierda Unida a, con carácter andaluz, es decir, se celebra en Sevilla, pero tiene un llamamiento para toda Andalucía, para toda Todas la región. Las organizaciones que quieran tiene un lema que yo creo que traduce un poco la reivindicación que se hace por parte de, de Izquierda Unida. El lema es el capitalismo es el problema. Hay una salida por la izquierda a la crisis. Eh, bueno... Eh, Está claro que este lema, un poco, lo que pone de manifiesto es que realmente no es lo que no se nos plantea aquí, ¿no? Que se está planteando que, bueno, que el paro es porque hay una situación de que el ladrillo, de que, bueno, de que la construcción, que todo viene encadenado por la construcción y demás, no es problema, es el sistema capitalista, que es un sistema totalmente injusto, un sistema explotador y que, bueno, como hemos dicho muchísimas veces, un sistema... Que, bueno, que dominan las grandes empresas, las multinacionales, y sustentadas. en este caso, por los grandes partidos, eh, tanto la socialdemocracia y los bueno, partidos liberales, y en este caso los conservadores. Eh, y aparte, también, bueno, aparte de que está sustentado por, por estos partidos políticos, por las multinacionales, aparte eh, no quieren reconocer, o no se quiere reconocer, ...que el sistema capitalista está fallando... ...se ha hablado mucho de que lo, el sistema socialista... ...que si falló en su día y tal y demás... ...pero estamos viendo que el capitalismo... ...no resuelve los problemas de la humanidad... ...que llevamos cuánto tiempo se lleva hablando... del de subdesarrollo en los países africanos y demás... ...y bueno, no solo eso, ¿no? Pero Mira, el capitalismo es el único sistema... ¿no? ...que pone en peligro la, sí, capital, no, y la aparte... supervivencia humana en el planeta... no y, mm y ya es un problema global la crisis un problema global es el sistema capitalista que va a destruir el planeta no le importa por eh, tal de beneficio no le importa cargarse. El, o sea el... el medio ambiente los mm. recursos eh, naturales que la, la naturaleza tardó millones de años en crear y que bueno con el, el ritmo de la sociedad consumista desde rocher de pirfarró pues eh, está agotando ya sea en tema armamentístico donde eh, Pues los países poderosos pues tienen armamento para acabar con la vida en el planeta en, pues nada, en dos ¿no? días. O ya sea a nivel de valores, donde el sistema crea una crisis educacional y de valores tremenda, porque lo que le interesa al sistema es tener ciudadanos controlados, no ciudadanos robots, eh, que lo... solo tengan al mercado laboral y el que otro no... día, El otro día vi un, eh... un reportaje en la primera. Perdón que te moleste un momento, es un reportaje en la primera. Y lo, lo, que, lo que prima en la, la educación es, eh, en Estados Unidos es por el dinero. Todo. No. <ríe> Las piruletas con la forma del dinero, los billetes. Oye, aparte, eso, hemos visto. Es que eso, no eso ¿qué valores son? Nada más que pensar en que tu vida va todo en torno a, al dinero. No, eso. y un ejemplo de sociedad consumista: ahora cualquier chiquillo de, pues yo creo que de 10 años, 11 años tiene un móvil. Cuando un móvil antes... Bueno, no un objeto sea? necesario para desarrollar la, ah, la veis, vida de eh, y menos comenzada. Esta semana pues una pues, Hugo Chávez ¿no? pues, ah. hace unas una declaraciones, ¿eh? una, una advertencia no unos consejos al pueblo donde lo ponían como algo gracioso, ¿no? eh, que decía que para ducharse pues con 10 minutos pues, era suficiente, ¿no? que había que, que ahorrar electricidad, que había que ahorrar agua, que qué comunista era si nos tiramos media hora debajo de la ducha, ¿no? Eh, entonces la, esta información o sea eh, este sí, se le dio hecho, un tratamiento eh, lo, distinto. lo escuchaste tú, no sé si lo habéis escuchado vosotros, el tratamiento que se le daba desde aquí, ¿no? Pues bueno, que era una cosa una cosa caricaturesca ¿no? que era una cosa sí, de, chiste. de chiste, pero realmente lo que subyace, o sea, quien dice la ducha como habéis dicho aquí, los móviles todos los niños con móviles claro. eh, en una familia tenemos dos o tres coches eh, imaginamos, imaginemos que todos los chinos y que todos los indios y que todo el mundo tengan ah, claro. los coches que tenemos nosotros eh, los electrodomésticos que tenemos nosotros El planeta, pues, es que nada más que con nosotros, que somos una sexta parte, ya no hemos cargado toda la capacidad del planeta, así que cuando las cinco sextas partes eh, tengan el nivel económico, el mismo grado de consumismo, es que es imposible. Claro. Ya no hemos cargado el planeta, pues ya es que ah. más. Es ejemplo ejemplo, la sociedad americana, no ¿no? Estados Unidos... Eh, representar 5% de la población y sin embargo consumir 25% de, de, la de la energía, energía de, de que se consume mm. en el planeta por claro. Eh, claro, ejemplo yo, en datos ¿no? yo, yo cuantitativos en mis reflexiones no hace ya bastante tiempo yo pensaba que todos deberíamos de ser ricos ¿eh? y luego me he dado cuenta que, no, que el planeta no admite eso, claro. tenemos que ser todos pobres, o sea el que tenga dinero pues tiene que ser Tiene, tiene, austero, austero, ¿no? Austero, esa es la palabra es. austeridad en, entonces en realidad es lo que lo que, lo que según Hugo comen, Chávez le, le, en, le recomendaba comentaban cuerpo. en, la, en un segundo eh, según comentaba él, en un programa de La somos todas haciendo uh -huh. referencia a Lolis Rodríguez Sí, que hay que felicitar decía, el programa de las famosa que, que han el... llegado a, a sus 50, 50 programas. Oye, nosotros llevamos el contador de programa. <ríe> nosotros Yo llevamos sí. más, llevamos más porque lo comenzamos antes, pero hay bueno, que felicitar a las compañeras de, de mi que radio. De, una de las, la una de las de las tertulianas de ellos eh, decía que nadie es más rico. No es más rico el que más el que mantiene, sí, tiene, sino el que, el que menos que necesita. Es un proverbio popular, el que menos necesita. Muy el que menos necesita. necesita. Sí. Y en realidad las necesidades no las vamos creando todos, ¿no? Claro. Si no, ves, no ves que la, yo quiero un, un móvil, crear... yo quiero otro móvil, yo lo quiero hoy, más, más grande. Día... Ah, pues yo más grande. Ah. Y ah. estamos todos en esa pelea, bueno, están todos yo en realidad. <risa> Creo que me salgo un poco, yo me, <risa> un digamos poquito. no quiero ser <risa> me, me no, menos que nadie, pero tampoco soy de los que... No, y aparte hablando de móviles, hoy en día yo te digo... Eh, se pone de moda, que, por ejemplo, un televisor, una plasma de esta o LCD, sacan un modelo cada dos meses, tú te compras un televisor hoy y, y, y a dos, dos meses obsoleto. ya se ha quedado obsoleto. ¿Y, y, y para ver qué? ¿Ah? ¿Y, el tele y, ¿Y el teléfono para decir sí, qué? Sí, pero le sacan cualquier prestación. O... ¿Es que si hubiera algo que decir, si es que no se dice nada, ni ¿Ah? la televisión, ni Y el los móviles, pues exactamente igual, un móvil si llevas dos años con él o tres años y se te queda obsoleto por las prestaciones que van sacando. Ah, cada vez ¿no? Porque, bueno, claro, mientras más prestaciones. Ahora ya está táctil ahora ya todo, mm. a base de no hay que tocar teclas. Bueno, pues relacionada con la manifestación que ha dicho David del 29 de noviembre, con el lema El capitalismo es el problema, mm. pues desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, y desde la agrupación local del Partido Comunista, eh, se ha puesto en marcha el desarrollo de un taller de formación política en ECI, en nuestra ciudad, no con el mismo lema El capitalismo es el problema. Pensamos que una manifestación no tiene sentido si al día siguiente pues nos están dados los, los pasos a seguir, ¿no? ¿Eh? porque si no es una saltación de, de júbilo, de sentimientos, pero sin una línea estratégica o organizativa. Por tanto, desde la Asamblea de Local de Izquierda Unida se pues, está preparando ya un acto contra la crisis y además unas jornadas de un taller de formación política. Un acto, una manifestación y luego el taller. Y el taller, puesto que el mensaje del capitalismo como eh, es muy simple. ¿no? El mensaje del PP, Zapatero, es el culpable. ¿eh? Sin embargo, los datos que tenemos del paro, pues donde más ha subido este trimestre ha sido en Madrid, donde la derecha tiene el ayuntamiento y tiene, y tiene el la comunidad autónoma, Tiene también funciones de, de gobierno, ¿no? Y sin embargo, el desempleo pues, ha crecido en 20.300 parados, más lo que suma un total de casi medio millón de, de parados, 463.700. El mensaje del PSOE es igual también simple, que viene la derecha. Ojo. ¿eh? Oh, bien, Entonces, cuidado, cuando cuidado, ellos son bien. el engaño del sistema, porque. Y nosotros, nuestro mensaje es el capitalismo, el problema. Ese mensaje es mucho más complejo. Ese mensaje parte de. Eh, de la teoría del movimiento obrero, ¿no? que es un pensamiento científico que parte del análisis histórico a través del materialismo histórico, de la filosofía y de la economía y no es, por lo tanto, un mensaje complejo. ¿no? Y, por tanto, eh, desde aquí pues, se llama a todos los jóvenes, a trabajadores, trabajadoras, a participar en este taller de formación ¿no? que Comenzará el sábado 17 de noviembre a las once y media con una jornada sobre materialismo histórico en la sede de Izquierda Unida en Écija. El sábado 21, también a las once y media, habrá una jornada, una conferencia de economía política y el sábado 28 de noviembre eh, sobre principios elementales de filosofía e introducción a la organización. ¿eh? Por lo tanto, nuestro mensaje es muy complejo y por lo tanto tenemos que... Hay mucho que explicar. Eh, el cuerpo ideológico del que mm. se debe dotar la clase trabajadora como clase eh, social existente dentro del sistema capitalista donde existen mm. personas propietarias de los medios de producción y personas que trabajan a cambio de un salario asalariado, pues el cuerpo ideológico necesario es complejo y bueno, por lo tanto tenemos que, que ponerlo en común y facilitar... Puesto que el sistema educa lo contrario, ¿no? El sistema mmm, controla los medios de comunicación, controla el sistema educativo, controla el Estado. Que no piensen. Eh, eh. Y entonces existe un Estado burgués. Uy. Y nosotros tenemos que dar los pasos para la construcción de un Estado eh, obrero, de un Estado solidario, de un Estado humanista, de un Estado ecologista, de un Estado socialista. Donde primen todos eh, los derechos humanos. Claro, y donde... Eh, que haga suyo el principio de extensión de los derechos humanos a, a toda la humanidad. ¿no? En ese sentido, por tanto, el mensaje del PSOE y del PP, pues ya decimos que es muy simple y responde a la misma lógica, eh, que es que los dos son los eh, partes fundamentales de, del capitalismo, son los manijeros ¿no? y se en el poder a través de un sistema pues aparentemente democrático, pero que tiene muchos cabos sueltos y muchos... Eh, cosillas que Yo creo que es la columna vertebral del sistema neoliberal que es el, el bipartidismo Porque en países que ha habido más de un partido O se ha pretendido que haya más de un partido Siempre se ha tratado de eliminar un tercero para al final quedar en dos partidos uh -huh. Es muy interesante eso de, del bipartidismo Que al final son bipartidismo bueno, el, pero de ver, bolsillo El, la misma cosa. Lo único es el, el bolsillo, bipartidismo también. hacia la perfección de, del sistema, ¿no? aparentemente como he dicho antes ah, democrático es que puesto eso que, es la democracia son dos la partidos a izquierda y, y la uno derecha pero no cambia pero bueno, nada pero votar. yo te lo vendo como lo contrario <risa> y como el sistema entra en crisis periódica cuando existe una crisis pues es la culpable del presidente ponemos al otro y se acaba el eh, ya problema, se acaba el problema ¿eh? Es una forma de tapar en realidad el verdadero problema. dice ¿Cómo lo quito? Dice, pues, para que nadie se dé cuenta, decimos que la culpa es del otro es que, y cuando el otro... da es es está crisis, gobernando lo quitamos y... ahora lo quitamos y ponemos a otro. Pero en realidad <risa> nadie mismo. se va a dar cuenta de que, que el sistema que hace que yo tenga estos privilegios es el que permite que haga que periódicamente se vayan dando estas situaciones. Sí, que, ¿no? ¿Es que el otro va a hacer lo mismo? ¿Es que no tiene otras ideas? ¿Y qué hacen no tiene, el G20? No, no tiene ¿A, ¿A, ¿A qué se va a hacer el g Ninguno, eh. y, y en el caso contrario, por lo mismo. Y ahora eh. se habla de refundarlo. Eh, ahora vamos a, a colaborar, a refundar algo que en realidad está muerto. Bueno, muerto no. O sea. Bueno, que está hundido. Lo que le falta es que ahora le, le tapemos las vías de agua no, para que flote otra vez. Que lleva muchísimo tiempo y que no ha sido capaz de responder a las necesidades de la humanidad y sobre todo un sistema como hemos dicho anteriormente destructivo destructivo uh -huh. destruyendo todo los eh, de todo la... todos los recursos polía todos los recursos la explotación y no en la tiene, desigualdad no tiene corazón porque no le importa crear una guerra por un interés imperialista, de imperialista. Y como la guerra de Irak en, o la guerra muera de... muera el que muera de la Galizán, qué modelo qué que modelo es, se puede defender que hace así. que dos terceras partes de la humanidad vivan en la pobreza uh -huh. ¿Eh? Y personas dentro de los países desarrollados, los países eh, que son ricos, países que son ricos como España, no porque los dirigentes españoles sean mejores que los de otros países, sino porque eh, por la historia del desarrollo del capitalismo que se dio en Europa y en Norteamérica y la existencia del colonialismo luego, estos países, una vez que no le dan salida a su producción, pues se convirtieron en imperialistas y colonizaron el resto del planeta. Y este sistema pues, ha hecho explotando a esos países que existan dos terceras partes de la humanidad que viven en, en la miseria. ¿no? Ahora existe una crisis global provocada por el capitalismo, que las que lo están pagando son las personas que lo están pasando mal en su casa, ¿eh? porque los ejecutivos están ganando más, se están Eso subiendo de no Eh, los que han provocado la crisis. Además, los bancos dan beneficio. Pero que ya existía... ¿Cómo, cómo un banco puede dar beneficio en una crisis? Que ahora se ve, se ve más porque cuando eh, pues la paja en el ojo ajeno, pues... Se convierte en víctima. Conv... Los bancos nunca van a perder. <ríe> y antes, no gana, pues, ¿no? también existía el modelo de salvaje, ¿no? Y hace que miles de personas, pues, todos los días intenten arriesgar su vida por por salir de ese que país el, y buscar un futuro mejor. El, el, el capitalismo, el neoliberalismo, no sé de dónde surge, ¿no? O sea, hay, hay doctrinas políticas, ¿no? Hay, está el anarquismo, está el comunismo, está, ¿no? hay doctrinas políticas, pero el capitalismo no es una doctrina, eso es algo improvisado que se va parcheando según la marcha. O sea, es algo basado en la... A ver, me sale la palabra. En la ambición humana, ¿no? En, el, en la avaricia humana ¿no? de, de, los que, de los que van dominando, ¿no? Cada vez van dominando más y entonces a partir de ahí pues se van haciendo, pues se van escribiendo libros de economía, se van lanzando algunas pseudo teorías que no llegan a ser ni siquiera teorías, ¿no? Pero todo sobre la marcha y cuando viene una crisis pues entonces pues bueno, pues no sé, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen ahora? ¿Qué es lo que dicen? Pues, refundación, no sé qué, pero en realidad no... No es, una, no es una forma bueno y el propio... racional no, no. en la que pensamos y aparte es incoherente estas reflexiones de Manolo nos van a servir para, para anunciar para... el primer día de la jornada de formación que es materialismo tener... histórico. materialismo histórico y vamos a ver cuerpo ideológico no, y aparte es incoherente cómo que, surge el que Estado que es racional es, son ideas racionales pero el capitalismo no nace de esa no, pero racionalidad sino propiamente dicho eh, se plantea se plantea que el, capitalismo el sistema nace de, de un cambio en el modelo productivo que produce un cambio en la superestructura que se produce eh, más rápido y en al la, ideología, más rápido la justicia que, en el Estado. ¿Eh? Eh, que eh, este sistema ¿no? pues muchas veces es incoherente, ¿no? Porque eh, siempre plantea, ¿no? que bueno, el Estado no puede hacer, no puede intervenir ¿no? en la economía, pero hemos visto no ahora como tal que por ejemplo los Estados Unidos quien ha rescatado con dinero público la banca ha sí, sido el Estado. O sea, ha sido la Reserva Federal y demás quien ha rescatado a los bancos a los bancos y, sobre todo, eh, los compra, pero, bueno, luego los vuelve a vender. O sea, que quien hace, al final, el galante de, de en este caso, del sistema, es, al final es el Estado. Porque, bueno, los recursos de los impuestos que nacen, que salen de los impuestos de los ciudadanos, pues se recupera, ¿no? el sistema que define, ¿no?, Que, no puede, que el Estado no puede intervenir en materia económica, ¿no? que plantea una, una política totalmente liberal de la economía. Y aquí lo hemos estado viendo muchas veces, eh, ahora, lo, ahora todos los días en las televisiones, pues salen miles de agricultores eh, planteando que bueno, qué que pasa con lo que está ocurriendo de que bueno, los productos agrícola, ¿no? El bajo, el bajo precio que tiene. El bajo, el bajo precio agricultor. y eso, eh, ¿quién, lo, ¿quién lo plantea? bueno, pues... Es que el, el mercado dice que dejar hacer y dejar... ¿no? ¿Mm. Muchos países, no sé si Estados Unidos, eh, presionaba a la Comunidad Económica Europea porque subvencionaba a la agricultura. ¿Mm. Dicen, no, no, es que ustedes subvencionan a la agricultura. Eso es romper la regla del mercado. ¿Mm. La regla, regla del de de mercado es, si tu producto vale más, no se compra. Y si no se compra, eh. nadie lo quiere, pues no lo produzca. Es más, propio plan E de los coches, de, de la, del apoyo a la industria automovilística en España incluso ha tenido que, que, que tratarse con comillas, ¿no? porque claro, eh, si aquí se subvenciona en España al sector automovilístico la, la adquisición de un vehículo, eh, en este caso desde Europa, desde la Comisión Europea, Pues parece ser que ese tipo de, de apoyo no se pueden realizar desde el Estado, porque, bueno, eh, Eso, digamos que. La competencia es ilegal, claro. uh -huh. o sea que Tendrían que, muy... que hacerlo todos los países comunitarios a la misma uh -huh. vez. Bueno, claro. bueno pero Somito casi todos. Los, pero, por ejemplo, en, la, en el tema de la banca, pues eh, está clarísimo, y pero lo mismo que todas las empresas, ¿no? Aquí no hay intervención del Estado mientras ganen las empresas privadas. En el momento que la empresa que, privada que, eh, empieza ah, a perder, que quiebra. Que, que, una que ayuda. Entonces ya se interviene, o sea, que se interviene cuando. Cuando, cuando hay que dar dinero y cuando se gana dinero, pues entonces se deja libertad. Por eso es más concentración de, del dinero, ¿no? Claro. Es una, es una forma de concentrar el dinero. No, con el... Lo mismo lo utilizan para las leyes. Las legislaciones suelen estar muy, a, muy acorde con el, con el tejido empresarial. no, con no ¿Qué pasó de... en España, por ejemplo? Con lo del tema de la FISA y el tema de lo de Forum. Que el, los inversores querían que el Estado, fue, en este caso, eh, planteara socializar de, de, las de, pérdidas. devolver no. el dinero. Que lo bien. El Estado, ¿no? sí. Cuando eso... Bueno, tú tú ibas a forrarte se, se con, un, los... con un interés más alto que cuando que tú el Estado, arriesgo, se, Cuando se tú arriesgas y cuenta tú inviertes. Mi... Tú inviertes ahí en ese tipo de, ya, de inversiones. De es, mucho, digo ¿no? que se privatizan hoy en día en la lógica de la economía imperante. Privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Cuando, sí. la verdad, cuando hay pérdidas que pague el Estado. Que pero cuando el Estado hay beneficios para... Como estamos llegando ya al último tramo del programa, uh -huh. ¿eh? Eh, no sé, qué ¿os parece que eh, la noticia, bueno, de que el alcalde de Elegido, ¿no? el famoso tipo de la derecha almeriense, ¿no? Eh, del PAL, ¿no? Del PP, y se salió, creo, su propio Sí, y, y socio de gobierno de, del PSOE en la diputación de, de Almería. De Almería. Mm. Está en la cárcel, ¿no? Sí, de bueno, la el tío la... Su pensamiento político lo podemos re resumir en, en que inmigración es delincuencia y, y que la integración social pues es una mariconada, ¿no?, como, como dijo en, su día, ¿no? en sus palabras, ¿no? Y que, bueno, que el lugar natural de los marroquíes es el cuartelillo, ¿no? Lo que pasa que es que se da la paradoja de que el que ha llegado unos días en el cuartelillo es él. es él, ¿no? Durmiendo en un calabozo, porque la policía pues, parece ser que la pillaba pillado a Artío Mangando, ¿no? Sí, Entonces, sin embargo... ¿eh? Después de, David, de toda una vida política, protegiendo el mundo de delincuentes extranjeros, resulta que el delincuente es él. Era ¿eh? él ¿no? No, estos partidos sin personalistas, porque eran partidos personalistas. Bueno, venía del PP, el eh, Partido Popular, y eh, era. solamente. Como era el, el de Gil el Figura. ¿no? Donde, bueno. Era el figura ese, ese. y eh, un, iba todo partido El mundo personalista el de, de este calado, al final. Todos, ¿eh? Todos terminamos, hemos visto mm. el Gil, hemos visto este el PAL. Hay una, una artículo en el. el <ríe> no sabemos, todavía no ha salido, mm. Ya saldrá. Eh, había eh, un artículo en el país que hablaba sobre ese tema, sobre el tema de que los partidos, no, no me acuerdo exactamente quién es el autor, pero hablaba de que lo, los partidos estos que se declaran independientes y, y esto así chiquitito y tal, y ahí en realidad son intereses particulares. Sí, y no, particulares, tiene, y no son, tienen base democrática. Sí, eso funciona de una hay manera partidos, no Hay partidos que hay en algunos pueblos, en algunos municipios de España, aquí en Andalucía sobre todo, Que, bueno, ya hay ciudadanos que, harto de votar siempre lo mismo, y no había una alternativa de los grandes partidos y demás, pues a lo mejor lo que hacen es una plataforma de, mm. de vecinos y demás, crean un partido vecinal, ¿no? Lo hay en algunos sitios. A ver, pero bueno, al final, todo... Pero casi todos los independientes, estos partidos eh. independientes, van buscando algo que en realidad no es el, la finalidad trucha de, del que se presenta. A unas elecciones que en realidad a mucha gente renuncia a, a por ejemplo, a el que eh, tuviera un buen puesto en la administración o cualquier sitio, pues renuncia a eso por estar a la mejor al servicio de los ciudadanos en el municipio. Mm. Pero la mayoría, cuando lo vienen de, viene de una. Yo me pongo en el lugar. Eh, ¿De qué manera puedo yo meterme en la cabeza del corrupto este? No queriendo ser como él. Mm. Pero eh, me pongo en el lugar pensando una persona que viene de la. De, de tener empresas, de tener negocios que se le han arruinado, viene de, de, de tener negocios que eh, va mal y se mete a la política, o, o vienes a robar, o a mí no me cuentes historias. Sí. De ese tipo de personas que vienen metidos de, de líos de ese tipo es que dan miedo. Y yo Ay, no sé teniendo. la gente cómo, cómo es que al final me pasó al Gil, cómo le, está, le ha pasado a este, y cómo sí, estaba pasando un montón claro, de cosas. En Elegido tenían un entramado también... Uf montan unos tinglados que son verdaderas empresas. Bien, pero en el al caso del elegido, el entramado venía ya de, de la administración. En el caso del elegido, el entramado venía ya de unos poquitos años antes, ¿no? De hecho, cuando ya estaba gobernando, siendo el alcalde del Partido Popular, ya estaba liado con esos trapicheos. Empezado. ¿no? Yo recargaría, pues a muchos se les olvidado ya lo que pasó hace ya casi una década en elegido, ¿no? Siendo este hombre, me parece que era alcalde, ¿no? Sí, cuando no. salieron ardiendo las chabolas y se les criminalizaba, ¿no? Precisamente un alcalde. Eh, que si le debe algo ese pueblo a alguien es a los inmigrantes, ¿no? que son los que lo han levantado, ¿no? puesto que en Elegido hay prácticamente cero, jornal, cero jornaleros autóctonos, son prácticamente todos los vecinos o la mayor parte de los vecinos que trabajan en el campo son pequeños propietarios de, de invernaderos y todos esos invernaderos funcionan siempre gracias a esa gran mano de obra que, que había en el Elegido, ¿no? que uno por otra parte es uno de los grandes núcleos de mano de obra sin papeles de, de Almería. ¿no? Cuando empezamos en el sindicato a hacer las campañas en Almería eh, para ver las situaciones que hay, pues nos damos en los datos que hay casi unos 70.000 inmigrantes sin papeles trabajando regularmente en los invernaderos de Almería y curiosamente en la zona de el ejido hay un porcentaje bastante más alto que en, que en las otras sí, y comarcas que hay, ¿no? viviendo unas condiciones infrahumanas. Sí, todos no, no recordamos que, que la... en su día cuando se montó aquel lamentable espectáculo... En el Ejido. Sí, en el momento que el, hay un el acto gobierno, de violencia. El gobierno prometió ahí una serie de, de, de viviendas y todo el mamoneo que se quedó todo en saco roto y sigue siendo mm. hoy en día saco roto. ¿no? Allí en el ejido hay muchísimas personas durmiendo bajo los plásticos, ¿no? Y este hombre, pues, de siempre, aprovechando su autoridad desde la policía local, pues siempre ha hecho lo posible para. Para tener bastante amedrentado al inmigrante. Y criminalizar. ¿no? Porque sí, en el momento sí, sí. que ha habido un acto de violencia donde ha participado, ha podido participar un inmigrante, igual que ha podido participar otro ciudadano leído, pues siempre ha intentado. Echarle la culpa a la sí. Es curioso, en una localidad donde prácticamente de tres cuartas partes de la población son inmigrantes, ¿no? yo creo que este hombre actuaba de este modo, puesto que hasta hace muy poquito tiempo la mayor parte de los inmigrantes no podían votar en las elecciones municipales, ¿no? pero os manda huevos que una persona que está en bueno, la y de hecho, todavía no pueden votar. Y que encima esté siempre criminalizando a los, a los inmigrantes que no tienen documentación en regla, eh, acaba o precisamente va a acabar, se supone que va a acabar la cárcel, ¿no? porque recordemos que en este país todos los grandes ladrones de, de los ayuntamientos, de los bancos y de las grandes empresas... Eh, cuando pisan la cárcel, la pisan en un cuarto de hora, ¿no? Recordemos el caso Malaya, que hasta a día de hoy solamente hay un, una persona metida en la cárcel y que se está viendo la posibilidad de que salga a la calle después de tan solo tres años, ¿no? Después de un, un expolio impresionante. Hemos visto el caso de, de Martín Afinsa, hemos visto casos como el de sellos, vimos casos en los que a lo mejor una persona el responsable los de, de esas empresas, pues, van... Cuatro, cinco, seis meses, un año a la cárcel, como mucho, pero claro, las cuentas están ahí. Van un año a la cárcel, pero se han quedado con miles de millones de pesetas. En y es patrimonio. Y unos patrimonios impresionantes. Y, y hoy en día el que roba. Y una son moto, los grandes ladrones, ¿no? Y, y el la que roba en un supermercado para comer creo que tiene más años de cárcel que estos individuos. Mm. Por eso te digo que la, las leyes muchas veces las hacen. Para beneficiarse ellos. La ley está hecha precisamente en un país social de, de, democrático, como ha sido España, ¿no? es decir, donde la burguesía es la que manda, eh, la gran burguesía, los grandes del dinero, son los que han hecho las leyes a su antojo. ¿no? Eh, vemos como los pobres, los trabajadores, no tenemos prácticamente derechos y vemos como los ricos, gracias a sus sociedades de inversiones, pues no pagan prácticamente impuestos, las leyes se hacen... Eh, para ello, eh, de hecho, lo, ahora por ejemplo se va a llevar el tendido de, del cable ADSL desde Éfija hasta La Carlota y hay muchísimo terreno por, por donde hacerlo, por los dos lados de la autovía, ¿no? pero curiosamente el paso de, del cable de, de la ADSL en vez de ir por la zona de, de uno de los grandes terratenientes de aquí de Efija va directamente por la otra zona, por donde hay más pequeñas parcelas, ¿no?, curiosamente, ¿no?, y, y es algo que todos lo sabemos hace ya mucho tiempo, no, que quien hace la ley hace la trampa, y, y ahí lo podemos ver, ¿no?, el cortijo de los Abaes, eh, donde no correspondería tener un puente de esa gran magnitud, ahí lo tenemos, para que el señor Cárdenas pueda pasar por allí sus vehículos agrícolas tranquilamente, se le hizo un pedazo de infraestructura impresionante, ¿no?, pues no corresponde, puesto que entre Cerro Perea y... Y es fija solamente hay 10 kilómetros y hay un puente en medio de a los 5 kilómetros que si nosotros viajamos por la autovía desde Madrid hasta llegar prácticamente a Sevilla, en eh, muy pocos sitios, muy pocos sitios vamos a encontrar dos puentes de, de esa envergadura eh, en tan poco tiempo, ¿no? Y eso es algo que se hizo en su día y se sigue haciendo a día de hoy. Las leyes se siguen haciendo para que los grandes y los poderosos puedan puedan seguir robando a manos llenas. De hecho, lo hemos visto ahora en el fondo FIE pues muchísimas multinacionales se han hartado de ganar dinero. Ahora se va a hacer otro fondo FIE especial para las nuevas tecnologías que van a ser los beneficiarios, grandes empresas. Economía. Nos no, no, vamos no. hartas de ordenadores, No, para proyectos de energía renovable. Ah, de energía renovable, que no. crean nuevas tecnologías. Hay proyectos de energía renovables que, que tal y como se están acometiendo actualmente en Andalucía, son grandes obras de inversión, es verdad, se invierte muchísimo dinero, pero después generan muy, muy poca mano de obra. Y además el dinero se queda en manos de unas empresas privadas. Ajá. Y además unas empresas privadas que, que privadas estando y el mercado cara. como está, que son las que hay y no puede haber más. Es decir, nadie puede llegar a decir, bueno, pues me ha tocado, por ejemplo, una primitiva de mil millones de pesetas y voy a montar un consorcio y le voy a vender electricidad a fija No lo puedo hacer, ¿no? Tú si sí montas algún tipo de generador eléctrico, algún tipo de planta generadora de electricidad, no estás venta. obligado a vendérsela a Sevillana, a Iberdrola, a los que sea, que son los que tienen la patente. Una patente que, por cierto, a los grandes accionistas de estas empresas les costó muy poco, porque eran empresas que eran enteras públicas y han acabado siempre en manos de amiguitos de, de los sucesivos gobiernos, gracias a las leyes que ellos mismos han ido haciendo. ¿no? Bueno, estamos llegando ya a la recta final del programa, nos quedan escasamente unos minutitos. Eh, por tanto, vamos a ir a la sección de breves, ¿no? Eh, primero decir que, bueno, una... Eh, Juanita Castro, que es hermana de, de Fidel Castro, de sí, Don sí, sí, sí. Castro, eh, presidente de Cuba, pues eh, es una noticia, es una... presenta está presentando eh, ayer presentó un libro eh, en Miami, ¿no? Eh, evidentemente no vamos a dar propaganda de este libro, ¿no? Por las ideas que representa esta mujer, ¿no? Pero la que bueno pues cuenta que trabajó para la CIA, ¿no? Y que colaboró con la inteligencia norteamericana para derrocar a, al hermano. gobierno cubano ¿no? mm -hmm. que de dónde está dirigido por su hermano precisamente mm -hmm. ¿no? para que veamos pues, la avaricia del capitalista no eh, la hermana de Fidel y de Raúl que no mm -hmm. habla con ellos desde el 63 pues se exilió de Cuba en Florida, a Miami ¿no? ¿no? puesto que la familia de Fidel pues era latifundista y lo primero que hizo lo, Los revolucionarios cubanos, cuando llegaron al poder, fue la ley de reforma agraria eh, para reparto de las tierras entre los, los campesinos. ¿no? Y una de esas tierras que se repartieron fue la que tenía en Virán, el padre de, de Fidel Castro. ¿no? Y que, bueno, eso no le gustó mucho a la hermana y empezó a. Porque vivía muy bien. ¿Eh? Hombre, es un tema importante. No, espera, ¿no? Es que no se, dice, no se dice la hermana, o sea, no se dice que la hermana que puede parecer, hostia, la hermana contra Fidel, pero no se dice que Fidel, las, sus tierras, o sea, las tierras de su familia, también fueron, fueron proceso de procesos. la revolución, es decir... se claro, de reparto entre los campesinos. O sea, también de, se repartieron las tierras. Que tenía ¿no? El padre que era gallego, que era de los españoles que se había, había migrado a Cuba, como bueno hicieron muchos españoles en aquella época que emigraron a, a Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Otra breve, bueno, son las elecciones en Uruguay, que no hemos tenido tiempo de analizar. Eh, ya la analizaremos cuando se sea la segunda, la segunda vuelta, vuelta, puesto que la primera vuelta la izquierda ha ganado ampliamente, con un 47%, el frente amplio, ¿eh? el frente amplio con un ex guerrillero Tupamaro como candidato. Eh, pero ha faltado un poquito, pero bueno, esto consolida los procesos de cambio que hay en América Latina. Y bueno, parece que. Ahí estaba es... Tavares Vázquez, pues sí. Sí, Vázquez. Y en el Frente Amplio, ¿no? En el Frente Amplio y ahora con otro candidato, ¿eh? con, el... con Pepe Mújica. Pepe Música. Eh. Pues mm. han sido la fuerza más votada, o se han quedado rozando la mayoría absoluta y entonces, al no tener el 50% más uno de los votos, pues. Tienen que pasar, pasar a la segunda De hecho, vuelta. el Partido de Colorado, el Partido Conservado allí en, en Uruguay. Eh, El, digamos, el candidato del Partido Colorado creo que es el hijo de, de un golpista. Sí, los tradicionales sí. son eh. el blanco y el colorado que han gobernado eh. siempre hasta que el Frente Amplio ganó dentro mm. del proceso de cambio que está viendo. El hijo de, de un golpista, no, que, que por cierto está procesado, porque a Civil ha sido procesado por, por los crímenes ¿no? de, que, de la dictadura en Uruguay. ¿no? Pero parece ser que al final no, no se ha podido, bueno, iba, se iba a debatir una ley. Sí, bueno, se ha aprobado una ley también en el referéndum ahora no es, en estas elecciones, en la que se acaba con la inmunidad de los, Pero de los final, militares uruguayos y se ha aprobado ampliamente. Se ha aprobado al final el referéndum. ¿eh? Con más del 60% y entonces pues se va a juzgar y se va a anular los juicios de la eh, dictadura y se a juzgar a los torturadores eh, y a, a los criminales. ¿eh? Y por último, ya antes de irnos, estamos en los últimos minutos, pues sí. anunciar también la manifestación eh, por la independencia de, del Sahara, ¿no? porque los saharauis puedan volver a su territorio, eh, del que fueron expulsados por parte de, del gobierno imperialista de, de Marruecos. De la libertad de los presos políticos Si sí, se puede decir que esta, la, en esta convocatoria el es. El 14 de noviembre en Madrid. Es y una. Que de decían, una, en autobús. una convocatoria ordinaria, es anual, todos los años. El año mm -hmm. pasado tuvimos ocasión de, de asistir a Madrid. Y bueno, es una manifestación eh, que se hace nuevamente, en este caso, eh, para recordar de que bueno allí aquella parte sigue en conflicto, eh, siguen solicitando. ...volver a que se le devuelva... Su, su, ...su tierra... ...y bueno, una manifestación que este año... ...pues... ...esperemos que... ...tenga la contundencia que ha tenido otros años... ...que ha molestado muchas veces... ...a, a Marruecos... ...al Reino de Marruecos... ...a, a su dictador... Eh, ...a Mohamed... ...porque bueno, sabéis que en España... ...pues siempre hay un, una, una... afinidad, ¿no?... Eh, ...por la situación del conflicto del Sahara y sobre el pueblo saharaui, ¿no? Por la, forma... por la responsabilidad del gobierno español, ¿no? mm. que, que, bueno, que históricamente... Mm -hmm. Sí, la, la población, la población está, está con el. Y que el gobierno español. Y, lo y que, que, quiere que español, las instituciones siguen funcionando de sí. espalda a los deseos de la población. Sí, no y que el gobierno español de lo único que se preocupa es que allí puedan vender las empresas españolas. No, no, no más que Cuando va allí a Marruecos no se trata del tema estelar. Es no, ni no no, de recordar no, los no, dineros que le, que le toca, por ejemplo, por las minas de fosfato, ¿no? ¿Mm. Eh, que el gobierno español, la hacienda española se lleva unos pocos de miles de millones de pesetas, ¿no? Aquellas personas que estén interesadas, pues se pueden poner en contacto. Con la asociación Saharaui de solidaridad con el pueblo saharaui, que aquí en ese que va a poner un autobús que saldrá el viernes y, y para llegar a Madrid a las 12 y, bueno, y luego pues a la huerta. Okay. en contacto con, con miembros de la asociación del el pueblo el saharaui 14, ¿no? el sí, 14 de noviembre. Viernes 14. Viene 14 de noviembre. Ah, bueno, pues dejamos aquí el programa, ¿no? Mm, ¿Eh? bueno. decir que el próximo lunes no, no habrá tertulia, puesto que. El Día de los Santos. ¿no? El Día de los Santos. Y volvemos dentro de, de 15 días con más, con más debate. Así que buenas noches y, y, bueno, el programa se emitirá durante el resto de, de la semana. Un saludo. Buenas noches. Saludo. Buenas noches. Buenas noches.